Eh, vamos a hablar un poco de deportes. Ayer se completó eh, la última fecha, o sea, se jugó la última fecha um, del de fútbol femenino de la Liga Cultural y cerró el campeonato que lo tuvo a Olboys como campeón. Eh, precisamente Olboys goleó 5 a 0 a carro quemado. En otro encuentro Macarister le ganó 4 a 2 a El León. Belgrano goleó 5 a 1 a Anguilense. Y tus amigos... De General Hacha, eh, también goleó eh, 4 a 0 a Guardia del Monte. Y vamos a hablar eh, de tus amigos porque estamos en comunicación con Soledad Jiménez. Eh, ella es jugadora de tus amigos ahí de General Hacha. Soledad Pablo, acá de Kermés, te saludo. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos todo bien? Bien, bueno, trabajando. ¿estás trabajando? Sí, eh, a ver, ¿de qué trabajas? Eh, de niñera. De niñera, ah, estás, estás eh, cuidando entonces. Eh, sí. Soledad, eh, ¿y eso bueno, lo alternás con la práctica del fútbol? Sí, por suerte pude estar entrenando y eso no se me complicó a veces, pero me pude sumar en casi todos los entrenamientos. Ah, bien. ¿Y esto lo venís haciendo desde hace mucho, eh, jugar al fútbol? Sí, hace mucho. Siempre jugaba para el equipo de Santa Rosa. Pero ah. bueno, este año me sumé acá al equipo de hacha porque se complicaba ir viajar y entrenar, todo eso. Claro. Bien. Y bueno, eh, la posibilidad de que se armó tus amigos y participó por primera vez. Eh, ¿Cómo le fue? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué balance podés hacer eh, de la primera participación de tus amigos eh, eh, en el torneo? Sí, el arranque costó mucho porque la mayoría eran jugaban fútbol 7, fútbol 9, ninguna jugaba fútbol 11. Ah. Y eran... Son casi todas nenas de sub-16. Ah. Y nada, entrenando, trabajando todos los días. Este, la segunda ronda, por suerte, no fue bien. Podemos ver mucha mejoría en todas. Claro. Eh, y y a, ayer eh, bueno golearon, cerraron con una goleada, Guardia del Monte, 4 a 0. Sí. ¿Cómo, cómo fue Seguimos, el trámite de ese partido? A ver. Era un partido... En sí todos los partidos son difíciles, hay que jugarlos. Sí. Pero ayer las chicas estaban bien, tenían ganas de jugar y nada, por suerte pudimos completar los goles que nos costaba hacer muchos goles mm. y ayer pudimos sumar ya tres. Claro. Eh, Soledad, entonces que el balance que fue de, de, de menor a mayor se puede decir De menor sami? a mayor, sí. Sí, sí. sí. Mm. Muchísimo mejoramos. Claro. Para la segunda ronda pudimos sumar. Con tranquilidad también hicimos un partidazo, se nos fue al dos últimos minutos, uh -huh. pero sí, re bien. Claro. Eh, ¿Y qué fue? ¿Mejora física y futbolística también? Eh, ¿Qué notaste? Sí, física y futbolística. Después de pararse en la cancha, acomodarse en la cancha, porque para todo era nuevo para las chicas. Claro. Yo ya había jugado, pero la mayoría eran. recién arrancaban, entonces. La... donde entrenamos tampoco podemos hacer fútbol 11, porque la cancha de 9. Nueve... Entonces después cuando nos tocaba jugar no, nos costaba acomodarnos en la cancha. Claro. Pero a medida que pasaban los partidos, las chicas fueron entendiendo cómo se jugaba todo y mejorando. ¿Y tienen un plantel grande de, de número? Y ahora últimamente muchas lesionadas, porque la mayoría del equipo son sub-16. Entonces sí. juegan sábado y domingo ah. y el desgaste físico es muchísimo. Claro. Sí, sí, sí. Ahora, último, sí. estábamos cortos de plantel. Claro, sí, sí, sí, sí, por estas bajas que decís de lesiones. Eh, sí. sol Soledad, y a partir de, bueno, de, de que fue mejorando el equipo, eh, ¿van a volver a participar? Eh, ¿qué, ¿Qué sabes de eso? ¿Hay entusiasmo? Eh... Sí, ahora que vimos el rendimiento que teníamos, que mejoramos todas, estábamos, que queríamos seguir, no quería que termine la liga, <risa> claro. queríamos seguir todas. Claro. Pero sí, están todas enchufadas en seguir y, y eso es lo bueno, que quieran seguir. A pesar de los resultados del arranque, claro. todas se entrenaron, ninguna se bajó. Ah, sí, sí, sí. ¿Y, qué, ¿Y la idea que es sumar gente también un, con un poquito más de experiencia o no? ¿Seguir apostando eh, a, a, a, al seguir semillero apostando. de tus amigos sería? Claro, hay, bueno, hay buen semillero ahí, ¿eh? seguir apostando a eso. Ah. Y las grandes acompañar hasta que podamos a las más chicas. Claro. Sí, sí. sí. Eh, y este parate, bueno, porque ahora se juega el provincial Bueno, ustedes no, no pudieron clasificar eh, ¿cómo, ¿Cómo sigue la actividad? ¿Qué, qué, qué acordaron? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van a continuar? Sí, estamos viendo, creo que el martes había reunión Y estamos viendo qué van a hacer claro. Porque Es mucho tiempo parar y después Volver a arrancar de nuevo, va a costar el doble Claro, sí, sí, sí, sí. La, la idea entonces es eh, Seguir eh, haciendo, aunque sea Algún partido amistoso y, y jugar entre ustedes Claro, sí, sí, para ah. no perder el estado. Claro, está bien. Che, ¿y del torneo qué, qué, qué te parece? Eh, ¿Hay mucha diferencia con All Boys, con el resto? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que viste? Sí, eh, Alboy, Macaliter, muchísima diferencia y nada, se nota el, los entrenamientos que tienen en ellas, ella, que mm. mete en gimnasio, todo, a los otros equipos. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí ma, ma, como si fuese más profesional Claro, eh, lo, sí, sí lo, lo que hacen, y bueno, y hacen la diferencia con eso claro. eh, Bueno, Soledad, eh, ¿cuántos años tenés vos? Yo 27 27, bien eh, Entonces vas a seguir jugando este, y ahí en tus amigos Sí, un poco más Acá, seguiré Está bien, bueno. Eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir, contar. Si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, muchas gracias por, por, este, por este tiempo y, y nada, gracias. Bueno, que tengas buen día. Eh, gracias, Soledad. igualmente. Bueno, eh, pasaba Soledad Jiménez, eh, jugadora de Tus Amigos. Eh, bueno, contándonos la experiencia de su primera participación eh, de este club En el torneo oficial de fútbol femenino de la Liga Cultural En la última fecha eh, golearon eh, 4 a 0 a Guardia del Monte Y como contaba Soledad, fueron de menor a mayor En las primeras fechas le costó muchísimo eh, adaptarse Sobre todo a la cancha de once, eh, la mayoría... No había tenido experiencia previa en jugar 11 once contra 11, eh, pero bueno, después se fueron este, acomodando y terminaron eh, ayer con una goleada eh, 4 a 0 a guardia de, del monte en el, la última fecha del año cultural. Ahora mmm, se viene el provincial de fútbol femenino. Eh, ya vamos a estar informando eh, de esto en las próximas eh, ediciones. Eh, son 9 y 21. Ya volvemos. Un mate, un saludo, una pregunta, una idea, un acierto...